Según on y bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más a Berrión, el magazine informativo de Berriozar y Ratia. Ya lo sabéis, y si no os lo recuerdo, que estáis escuchando el 100.8 de FM, el Dial de Berriozar y Ratia, o si no os seguís por internet, en eguskiplaza.net. 13 grados de temperatura en Río Zar, aunque la temperatura irá en ascenso durante las próximas horas hasta los 25 grados que se prevén de máxima para el día de hoy. El cielo ahora mismo está despejado y no parece que las nubes vayan a ser un gran impedimento para el sol, para que calienten los rayos del sol. Para los dos próximos días también se prevén altas temperaturas y cielos despejados. Y hoy en Berrión, en el magazine de actualidad de Berriosar y Riatia, hablaremos de alternativas a, para el acceso a la vivienda. En concreto, vamos a tratar un tema que, del que ya hemos hablado, del que ya os hemos hablado. En eh, otras ocasiones, eh, de una nueva cooperativa o de las nuevas cooperativas de vivienda en cesión de uso, una actividad, una alternativa que se tratará en, un, en una charla que tendrá lugar mañana, martes día 29, de la mano de Raúl Robert de la plataforma Sostre Civic, que nos hablará de estas cooperativas de vivienda en cesión de uso, un tema que puede ser muy interesante en estos eh, momentos de crisis en estos momentos en los que la gente mucha gente tiene problemas para pagar su hipoteca de, hoy hablaremos de, ese, de esa charla que tendrá lugar mañana eh, no hablaremos con Raúl Robert eh, intentaremos tenerlo mañana con nosotros pero hoy sí que hablaremos con los organizadores de la charla estaremos con Álvaro Cía y eh, con eh, otros eh, organizadores de esta evento en el que se nos hablarán de las alternativas de acceso a la vivienda. También tendremos otras muchas cuestiones eh, que tratar en nuestro boletín informativo, boletín al que damos eh, comienzo en breves instantes, así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net porque vamos a comenzar. Lunes 28 de mayo de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo en Berriozar y Ratia hablando como siempre de las noticias de Navarra y empezamos por, por Lecumberri donde la acusación particular del caso La Bandera ha quedado satisfecha con el veredicto del jurado. La acusación particular personada en el caso por la muerte de Asier La Bandera ocurrida en 2010 a la salida de una discoteca en Lecumberri manifestó que el jurado popular ha sido muy valiente y que ha dicho verdaderamente lo que tenía que decir en referencia al veredicto de asesinato alcanzado por mayoría la noche del sábado conforme a los hechos presentados en realidad no había otra cosa que decir pero aún así han sido muy valientes y yo estoy satisfecha son palabras de la abogada de la familia Manuel Lavandera, padre del joven fallecido trágicamente también se mostró conforme con la resolución del jurado y manifestó que para ellos la palabra asesinato era clave porque desde el principio se vio que lo habían asesinado Manifestó eh, esas eh, palabras, aunque precisó que es muy difícil que se haga justicia porque la vida de su hijo vale más de 20, 25 o de 100 años. Los eh, nueve integrantes del jurado, cinco mujeres y cuatro hombres, declararon al acusado SFRS culpable de asesinato. Tras cuatro días de vista oral, la deliberación arrancó a las dos y media del mediodía y el veredicto fue dado a conocer hacia las diez de la noche. Con ocho votos a favor, el jurado apreció que el, al cometer el crimen hubo alevosía y siete votos dan por probado que también hubo ensañamiento. El jurado considera probado con ocho votos a favor que el acusado dio muerte de asier la bandera al haberle asestado tres navajazos en un primer momento sin que pudiera percibirse la víctima y en un segundo momento otros dos navajazos aprovechándose de que había caído al suelo y que se encontraba indefenso. Además eh, el jurado ve ensañamiento al dar por probado que el acusado aumentó innecesariamente el sufrimiento de la víctima seguimos hablando de noticias de Nafarroa y tenemos que dar cuenta de un accidente ocurrido ayer tres heridos graves en Irurzun, incluido un bebé que salió despedido del coche, dos adultos y un bebé de cinco meses resultaron heridos de gravedad en un accidente de coche ocurrido ayer por la tarde en el kilómetro 111 de la AP15 sentido norte en el término de Irurzun. el vehículo en el que viajaban también dos menores se salió de la vía y volcó quedando dos de los ocupantes del turismo atrapados en el mismo según informaron fuentes de la policía foral. Hasta el lugar del suceso que ocurrió a las 7 de la tarde se trasladaron dos ambulancias medicalizadas y efectivos del cuerpo de bomberos y policía foral de Pamplona. ...dos patrullas de seguridad ciudadana de Alchazu ...y la unidad de atestados. El accidente, cuyas causas investiga ahora la policía foral... ...se produjo cuando el vehículo en el que viajaban las víctimas... ...derrapó. Los dos adultos, que responden al nombre de Viviana MS... ...de 34 años y Robinson DR de 32... ...resultaron heridos graves como el bebé... ...y fueron trasladados al complejo hospitalario de Navarra. De los tres heridos graves, el bebé fue el que peores heridas sufrió... ...ya que salió despedido del vehículo... ...como consecuencia del accidente, si bien no se teme en estos momentos por su vida. Los otros dos menores que transitaban en el coche, Valeria DL de 8 años y Adrián DL de 7, fueron, sufrieron perdón, politraumatismo y una herida en la mano respectivamente. Del mismo modo, fueron trasladados al complejo hospitalario de Navarra sin daños que revistieran gravedad. Y pasamos ya a hablar de cuestiones de Berriozar, tenemos que hablar de ese día de Berriozar, de ese Berriozar en Neguna que tuvo lugar el pasado sábado y que como siempre reunió a centenares de personas en torno a la Plaza Eguzqui con todas las eh, actividades que en ella se habían organizado, un programa festivo para todo el día acompañado además por El Buen Tiempo. Pero tenemos más eh, cuestiones de las que hablar. Comenzamos por las matriculaciones en la Escuela de Música de Berriozar y es que a partir de hoy mismo y hasta el día 30, el alumnado actual de la Escuela de Música podrá realizar la matrícula para el próximo curso 2012-2013. Una vez finalizado este plazo, tocará, llegará el turno a los nuevos alumnos y alumnas eh, que podrán eh, realizar la matrícula entre los días 4 y 8 de junio. El horario de matriculación para los dos periodos es el mismo de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. El centro ofrece la posibilidad de aprender música a partir de los 4 años y sin límite de edad. Los niños y niñas empiezan a esta edad en un primer ciclo especial y a partir de los 8 años se comienza el plan general consistente en 8 cursos. Hablamos de otras actividades, los campamentos urbanos de verano organizados por el Ayuntamiento bajo el lema Los Tesoros del Mundo, te vienes a buscarlos. El Ayuntamiento ha organizado estos campamentos con el objetivo de ofrecer un espacio lúdico y educativo a los niños y niñas durante el periodo estival. Este campamento comenzará el 6 de agosto y finalizará el día 24 del mismo mes en un horario de 9 a 2 del mediodía. Eh, ...con entrada libre y con grupos en castellano y en euskera. El plazo de inscripción eh, permanecerá abierto durante, desde el día 7 de junio hasta el día 15 a través del teléfono 012... Y para cualquier consulta o sugerencia, podéis dirigiros al área de cultura en la, en la dirección de email cultura arroba merriozar.es eh, o por el teléfono 948 30 16 56. 948 30 16 56. Hablamos también de ese curso organizado por Berriozari, Riatia y Eguzqui Plaza del Cartea. Un curso de radio abierto a todas aquellas personas que quieran aprender a realizar un programa... Eh, la entrada y la inscripción es completamente libre y gratuita, eh, dirigido a todas aquellas eh, personas que tengan un mínimo de interés, sin importar si tienen estudios previos o experiencia en eh, radio. Lo único que hay que hacer es inscribirse en la dirección berriozariirreatia.com hasta el próximo 13 de junio. gmail.com La parte teórica del curso se llevará a cabo entre los días 15 y 16 de junio. Y entre las eh, actividades y cuestiones para las próximas fechas, hablamos de esa charla de, sobre el 500 aniversario de la conquista del Reino de Navarra a cargo de Fermincho Sánchez, el 5 de junio, martes a las 8 de la tarde en la Sociedad Zulualai. Y pasamos a la información deportiva. Comenzamos eh, por una noticia que acaba de llegarnos y es que Berriozar ha quedado campeón en, en el campeonato de Socatira 4x4 de Nafarroa en diferentes categorías además en la absoluta. El equipo Zartaglia ha quedado en primer lugar y después de ellos el equipo de Urruña y tercero el de Amayur. En cadetes también Berriozar ha quedado en el primer puesto, mientras que en la categoría femenina terceros los Zartaglia. Por lo tanto, nuestras más sinceras felicitaciones a los deportistas de Berriozar por esta, este campeonato de Socatira 4x4 de Nafarroa. Y en cuanto a fútbol tenemos que dar los últimos resultados de la temporada, son pocos partidos los jugados durante este fin de semana y es que ya estamos a las puertas del verano y se van terminando todos los campeonatos. En cuanto a fútbol masculino, el cadete A se enfrentó al Navarro Villoslada y perdió por 2-0, a mientras que el infantil A hizo lo propio contra el Navarro Villoslada también, contra el mismo rival, aunque en esta ocasión los Berrios Artagrias ganaron por 2-4. a Y en fútbol femenino, el equipo de fútbol 7 femenino de Berriozar se enfrentó al Santa Cara y venció por 1 a 2. Estos son todos los resultados. Estos han sido los últimos resultados de la temporada. La temporada futbolística que acaba ahora y que comenzará después del verano. Aquí estaremos en Berriozar y Riatia para ofreceros toda la información, también la información deportiva. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones del eh, boletín en Berriosar y Ratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net. Berriosar y Ratia en el 100.8 de FM. Berriosar y Ratia en un punto sorti.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 adelante en Berriozar y Riatia. Estáis escuchando Berrio en el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia. Estáis escuchando el 100.8 de FM o si nos seguís por internet, guzquiplaza.net. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, las alternativas de acceso a la vivienda, en concreto cooperativas de vivienda en cesión de uso, un tema sobre el que eh, tendrá lugar una charla mañana, martes a las 7 de la tarde en el KULTURGUNE, organizada por La Asociación Suma con Causa, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Álvaro Cía, de la Asociación Suma con Causa, Caixo Egunón. Caixo. Egunon, y a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Berriozar, Egunón Suriere. Eh, bueno, pues eh, como hemos comentado, la charla de mañana hablará sobre las cooperativas de vivienda en cesión de uso y la. Primera pregunta, aunque sea de forma breve y sencilla, para los no iniciados como yo mismo, ¿qué son las cooperativas de vivienda en cesión de uso y bueno, pues por qué son una buena alternativa? Bueno, las cooperativas de vivienda en, ce de vivienda en cesión de uso son como un término medio entre la vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler, ¿no? Uh -huh. Entonces, la vivienda en realidad es de la cooperativa de la que forman parte todas las personas que, que habitan a las casas, ¿no? Y, bueno, se paga una pequeña entrada y, y luego un alquiler bajo, ¿no? Digamos un alquiler blando de unos mm. 200-300 euros, pues para temas de mantenimiento, ¿no? La diferencia con la vivienda convencional, sobre todo, es que nadie gana dinero con ella, ¿no? Nadie especula y, y cada uno, pues, con, viendo la vivienda como un derecho, pues la, la utiliza... Y puede mm -hmm. ceder su uso a otras personas, pero no va a sacar luego más dinero re yeah. revendiéndola, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es eh, una forma de parar la especulación o de, por lo menos... Eh, de, de frenarla en estos momentos en los que además digamos que está esto más de actualidad que nunca ¿no? con la situación de crisis actual de, de desahucios de gente que lo está pasando muy mal precisamente por el tema de la vivienda igual esa es una de las razones por las que decidisteis organizar esta charla en estos momentos eh, no sé cuál, por qué se os ocurrió, ahora igual hablamos con, con Raúl que también es uno de los organizadores por parte del ayuntamiento ¿no? sí bueno eh, a través de Suma Con Causa a través de Álvaro, Álvaro Cía bueno pues se nos presentaron un poco la idea la idea de este de esta alternativa de, de vivienda al Ayuntamiento de Barriozar y bueno pues eh, el Ayuntamiento está bueno sensibilizado con el tema de bueno de lo que de lo que está ocurriendo hoy en día ¿no? con el tema de desahucios y entonces bueno eh, creo que el ayuntamiento la filosofía Está un poco más abierta y pensamos que puede ser una buena vía para, para bueno para hacerlo aquí realidad en, en Berriozar. Y nos pareció muy interesante y bueno, yo creo que hemos abierto un, un debate con un poco con, el, con este tema de la vivienda, yo creo que se va a ver reforzada con la, con, la, con la charla de, de mañana uh -huh. y bueno, yo creo que nos tiene que abrir un poco la mente pues, eh, a, la, bueno, a la clase política y en, y en definitiva a la sociedad, pues para cambiar un poco esta situación que estamos viviendo uh -huh. Precisamente la asociación suma con causa, veo aquí incluso eh, vuestro iba a decir eslogan, pero pone iniciativas de transformación social, que Ya desde el nombre ya empezáis a... Eh, dejáis claro que queréis cambiar la, la situación. Cuéntanos un poquito eh, qué es suma con Causa, a qué os dedicáis. Pues en la asociación, bueno, nos juntamos, la fundamos el año pasado y nos juntamos una serie de personas con unas inquietudes, ¿no? Bueno, que ya teníamos una trayectoria en temas de economía solidaria y tal. Y bueno, lo que buscábamos es también fomentar un tipo de economía que favorezca a las personas, ¿no? Mm que no busque eh, enriquecerse ni busque un maximizar los beneficios ni nada parecido, ¿no? Sino, bueno, estamos ahí dentro de REAS, de uh -huh. la economía solidaria, tenemos un código ético que consiste en, el, en proporcionar un trabajo digno, en no tener ánimo de lucro, respeto al medio ambiente, un poco también el compromiso con el entorno, ¿no? Por eso estamos haciendo actividades aquí en, en Berriozar, ¿no? Uh -huh. Ya que estamos aquí situados, ¿no? Pues un poco compromiso con lo que hay aquí, ¿no? Y, y, bueno, una serie de principios que nos unen y que buscamos, eso, pues, una economía diferente, ¿no? Eh, hay que acabar con la pobreza, pero igual también tenemos que pensar en acabar con la riqueza, ¿no? Uh -huh. O sea, riqueza, estamos en un momento en el que hay muchísima. Lo que pasa es que está en muy pocas manos, ¿no? claro. Entonces, el tema es que hay que empezar a, a redistribuir y a pensar de otra manera, ¿no? Y igual, pues, empezar a cargar más impuestos... Y sobre todo, pues el, el Estado, las administraciones, pues tienen que tener ese papel de, de gestores, ¿no?, para redistribuir y, y equiparar un poco, ¿no?, las, uh -huh. entre la gente, ¿no?, que todos tengan acceso a los mismos servicios y… Y bueno, que no uno se estén forrando a costa de los demás, ¿no? Como pasa con la vivienda, ¿no? Y con ese objetivo, mmm, bueno, aunque sois una asociación de más o menos reciente creación, como has dicho tú, que surgisteis el, el año pasado, eh, ¿qué más actividades habéis organizado? ¿Qué más programas estáis llevando a cabo? Uh -huh. Pues en la asociación tenemos tres iniciativas, ¿no? Iniciativas económicas. Una es una, una iniciativa de limpiezas ecológicas, en la que se hace también, tra se trabaja con personas en riesgo de exclusión. Uh -huh. Otra es una de reparto de productos ecológicos a, a grupos de consumo, ¿no? de cestas de productos ecológicos. Y otra sería de, eh, de proyectos y obras de, de bioconstrucción. ¿no? También, pues, un poco la línea ahora de la que hablábamos de la vivienda. ¿no? La vivienda es importante, el acceso pero también es importante cómo se construyen las viviendas, ¿no? Uh -huh. Si estamos hablando de que el, el 45% de, de la energía que se consume en el mundo es por la vivienda, ¿no?, por el uso y mantenimiento de las viviendas, pues entonces tenemos que incidir ahí para bajar eso, ¿no? O sea, al final la causa principal del cambio climático resulta que es la vivienda. Uh -huh. Y los materiales que usamos, pues muchas veces son maderas tropicales que están deforestando, o aluminios o PVCs que también tienen un impacto muy grande, ¿no?, en, en el medio ambiente y en personas, ¿no? Que están mm -hmm. igual explotadas en, el, en otros países claro. para traernos materiales baratos, ¿no? Que realmente hay, hay muchas más cosas que tener en cuenta en el ámbito de la vivienda del que normalmente, de las que la, normalmente hablamos, ¿no? O sea, pues eh, lo que decías de los materiales o de dónde provienen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, uh -huh. está claro, está claro. Mm. Eso, bueno, me me estabas contando un poquito los los programas, pero eh, hablábamos también de que ahora es un momento especialmente delicado, ¿no? Para hablar de, de vivienda. Eh, Raúl, no sé si en tu área me imagino que no, pero en el ayuntamiento en general supongo que estaréis mm, recibiendo también eh, pues, eh, llamadas de la gente que, que necesita ayuda, que necesita algún tipo de alternativa. O sea, vosotros sois, sois conscientes y, y habéis sentido esa, esa necesidad ¿no? en, en cuanto a, a las necesidades del, del pueblo me estoy, me estoy refiriendo. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? yo creo que, que es, al ayuntamiento pues bueno, llegan muchísimas quejas, eh, muchísima demanda de, de otro tipo de política de vivienda y bueno, yo creo que le toca a la administración eh, mover ficha en este sentido y creo que, bueno, yo creo que es momento ahora de plantarse y de tomar otra serie de alternativas. ¿no? Yo creo que la que hoy eh, se plantea, hoy aquí y con la charla de mañana, yo creo que es, nos parece muy interesante. Yo creo que la filosofía que comentaba Álvaro también, eh, yo creo que es la filosofía que mueve al ayuntamiento, es un, uh -huh. por un berrizar sostenible. Nosotros realmente creemos, creemos en ello, entonces yo creo que tenemos que desde la administración eh, dar pasos para cambiar, para cambiar este, eh, este panorama que vivimos hoy y bueno, yo creo que, que nosotros somos lo que podemos tener herramientas para hacer luego estos proyectos realidad. ¿no? Uh -huh. Yo creo que requiere un poco también que todos los todos los organismos sociales y, eh, y políticos estemos de acuerdo y, y podamos hacer realidad bueno, pues esta serie de proyectos. Yo creo que, que en Berriozar sería, sería bonito y yo creo que sería importante... También para, bueno, para el resto de, de, Nav de Navarra o del resto del Estado también tienen pues, eh, mm. este tipo de proyectos. El ponente de la charla de mañana es Raúl Robert. Eh, luego intentaremos hablar con él. Si no lo conseguimos, lo haremos mañana, pero en algún momento lo tendremos aquí en Berriozari y Riatía. Pero nos gustaría saber eh, quién es eh, Raúl Robert Álvaro y por qué, bueno, por qué contactasteis con él para que ofreciese esta, esta charla. Uh -huh. Bien, cuando nos planteamos el tema del acceso a la vivienda, ¿no?, y del problema que suponía para muchas personas, ¿no?, con lo que comentábamos, ¿no?, de los desahucios, pues más de 200.000 desahucios desde que empezó la crisis, uh -huh. que una persona joven tenga que dedicar más del 50% de su renta a pagar un, la vivienda, ¿no?, pues hicimos una investigación y lo que encontramos, pues, fue a Sostrecivic, ¿no?, y a Raúl uh -huh. Robert, ¿no?, <ríe> que al final es un sistema de viviendas que en otros países funciona mucho, en Dinamarca, Alemania, Suecia, uh -huh. pues muchas viviendas en Copenhague me parece que son alrededor del 30% de las viviendas con este sistema. Entonces dijimos, joder, pues esto realmente es una, una buena alternativa, ¿no? Aparte de otras, ¿no? Como el alquiler social o otras que puede haber, ¿no? Pues nos pareció muy interesante, ¿no? Entonces pues contactamos con, con Raúl uh -huh. y bueno, es una asociación sin ánimo de lucro que lleva promoviendo ya esto unos años en, en Cataluña y que ya han puesto en marcha alguna, alguna cooperativa de este tipo allá uh -huh. y está funcionando, pues, muy bien. Además, pues, apoyada también por, por la banca ética, ¿no? O sea, ya es un modo de hacer las cosas distinta, ¿no? Uh -huh. Un tipo de construcción también, por pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Bioconstruida, bioclimática... Y luego también este tipo de vivienda lo que fomenta es una convivencia un poco diferente, ¿no? O sea, no solo es tener tu casita y ya está para ti, sino que luego, bueno, tú tienes tu casa, pero luego tienes servicios comunes, ¿no? Uh -huh. En los bajos de, de la vivienda, pues tienes igual una lavandería comunal, o un local también tipo asociación, ¿no? De, de uh -huh. encuentro, o, bueno, muchas cosas que se sí, gestionan. Se fomentan día. también las relaciones ¿sí? con, con el, el resto de, de tus vecinos. Y... Eso es, uh -huh. eso es. Algo que igual, bueno, en sitios como Berriozar igual ya se da un poco más, ¿no? Además el ayuntamiento lo está trabajando con el tema de los huertos y cosas que al final crean comunidad, ¿no? Son proyectos en común, pues en la vivienda también, ¿no? Uh -huh. Que no sea ir hacia ese individualismo de cada uno en su casa, sino, bueno, venga, salimos a la calle, vamos a hacer cosas en común, puedes tener una ludoteca infantil también, uh -huh. puedes tener energías renovables que se gestionan también entre toda la comunidad, huertos, no sé, bueno, la... <risa> las claro perspectivas de, son... Claro, de, con esta mentalidad eh, de cooperación, digamos que las posibilidades son mucho más amplias ¿no? de, de, de, que, de que surjan diversas eh, actividades diversas propuestas en común no solo la, la vivienda en sí ¿no? lo que comentabas, no solo eh, el, la, tener la casa, sino que, bueno, que a partir de ahí también, pues lo que cada comunidad eh, decida ¿no? es, es una, una propuesta muy interesante que podremos conocer mañana, eh, 29 de mayo, a partir de las 7 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento así que, eh, bueno si tenéis algo más que añadir ahora es el momento <ríe> hablad ahora o callad para siempre no es broma, pero bueno eh, si, si tenéis alguna última cosa que queráis decir o animar a la gente a que, a que acuda a esta, a esta charla de mañana eh, Raúl, Álvaro... Sí, bueno, pues animar un poco a la gente que, bueno, que tenga esta inquietud ahora un poco de conocer que, que, es le, que hay alternativas al acceso a la vivienda, que esté pensando igual en, en, en quererse independizar, pero dada la situación económica, pues no puede hacerlo, pues que se acerque y conozca otras, otras alternativas de poderse emancipar. Y bueno, yo creo que es, que es interesante, ¿no? Yo creo que, que hay que animar y que la gente venga a escuchar a Raúl. Perfecto, pues... Eh... No, Álvaro, me parece que ibas a decir algo y te he cortado. Sí, nada, solo añadir, pues eso, que la gente se anime a venir, que también vamos a, vamos a poner un, un listado para la gente que esté interesada, pues para que se apunte para futuras convocatorias o, o si el ayuntamiento toma ahí alguna iniciativa, pues para que tenga un, un listado de referencia, ¿no? Y también hemos habilitado un correo, pues también para la gente que no pueda acudir, pues para que reciba información, ¿no? El correo es eh, cooperativas.sumaconcausa.org uh -huh. Entonces, si alguien quiere pues, apuntarse, ¿no? simplemente decir, bueno, yo tengo interés, pero no puedo ir, pues mandarme información, ¿no? Uh -huh. Pues ah, también. Ahí está esa dirección sí. de email. Cooperativas.org. Eh. Pues ya nada más. Eh, Raúl Maiza y Álvaro Docía. Esquerri Casco a los dos por haber estado hoy con nosotros. Mucha suerte en la charla de mañana. A ver si entre todos eh, vamos construyendo un berriozar mejor. Una ayudamos a, a todas esas eh, personas que tienen dificultades para acceder a, a la vivienda. Y nada más, lo dicho, es Casco, tal vez te va a tarde. Es que ricasco, John Agur Es que ricasco, agur Raid Y estáis escuchando el 100.8 de FM, estáis escuchando la sintonía de Berriozar y Riatia, seguimos en el magazine Berrión, ya tenemos en nuestros estudios a Raquel, Marti Artu con otra receta para contarnos ahora mismo, así que ir cogiendo papel y boli y esta vez... Eh, vamos, a, vamos a intentar hacer un postre, ¿no es así? Un postre también bastante típico. Típico y muy sencillo, muy sencillo esta vez. Que, que se, ¿De qué se trata? Arroz con leche. Arroz con leche, bueno, pues eh, de los postres típicos casi el que más. Eso, ¿quién lo no ha comido? Eso? eso es, arroz con leche. A mí además me, me gusta muchísimo el arroz uh -huh. con leche. Vamos a... A ver, por tanto, qué eh, ingredientes vamos a necesitar para elaborar ese arroz con leche. Vale, esta es una receta muy casera, ¿eh? Y haremos otro, alguna más complicada algún día. <ríe> bueno, aquí va. Vale, para seis personas más o menos, usaremos un litro de leche, seis cucharadas de azúcar, medio palo de canela en rama, uh -huh. cáscara de limón, dos tacitas de arroz canela y canela molida para decorar. Perfecto. Uh -huh. Muy sencillo, bastante, ingredientes bastante fáciles de conseguir, sí, sí, por otra parte, básico. y vamos ya con la elaboración. Vale, bueno, vamos a, eh, primero lavamos un poco el arroz para que así pierda un poco de almidón, uh -huh. lavamos un poco bajo el grifo el arroz, ¿vale? Y se pone a hervir en una cazuela con todos los demás ingredientes, excepto con la canela molida, que esa es para decorar, uh -huh. no tiene gran complicación. Bueno, dejamos cocer más o menos unos 25 minutos Contando el tiempo desde que empieza a hervir, por supuesto. ¿eh? Cuando se dan tiempos de cocina siempre uh -huh. es desde que, desde empieza, que empieza la empieza. ebullición, normalmente. Bueno, y cuando ya está cocido se retira la cáscara de limón y el palmo de canela y ya está. Se sirven unas tacitas o donde tú quieras ponerlo con un poco de, de canela en polvo por encima... Y eso es todo. Hay gente que no le quita la cáscara de limón uh -huh. y le gusta chupetearla y esas cosas. Eso ya <risa> al, gusto. al gusto del consumidor. <risa> no, yo creo que eh, hemos batido un nuevo récord porque este yo creo que de las recetas sencillas, yo creo que esta es la que se es la, la que la se llama, lleva la palma. ¿no? Sí, sí, bueno, sí, yo, sí. yo he de decir que la verdad es así como se suele hacer en todas las casas, ¿eh? Pero el procedimiento no sería este. Normalmente el arroz con leche se le da un escaldado al, al arroz uh -huh. en agua, antes de cocerlo con la, con la leche. Y bueno, lleva otro tipo de pasos. Que lo podemos complicar más, ¿vale? Pero esto igual es lo más, lo lo más, más sencillo, sencillo y es. lo que más se usa en las casas. Sí, igual. sí, sí, sí, es lo más, lo más frecuente. ¿eh? Eso es. Bueno, pues eh, como siempre, vamos a repetir los ingredientes por si a alguien se le ha escapado alguno, aunque en este caso yo creo que es bastante sencillo, uh -huh. y luego vamos con la elaboración. Empezamos por los ingredientes. Vale, para un litro de leche, seis cucharadas de azúcar, eh, medio palo de canela en rama, cáscara de limón, eso al gusto, dos tacitas de arroz, canela molida para decorar. La, hombre, las tazas suelen ser tamaño café, ¿vale? Uh -huh. Porque como no, no tenemos las medidas exactas, exactas, luego la gente se hace lío si, si es esta, esta taza o este vaso sí. y no sabemos cómo. Yo, yo creo que, de todas formas, todos, en el caso de la RIOZ, todos medimos más o menos a ojo, ¿no? Eso yo, es, por lo es. menos, en casa suelo hacer a ojímetro. <risas> sí, sí, sí. Hombre, yo, como tacitas y así, suelo usar flaneras, hmm. que, son, que son tamaño bastante así flaneras de ración, digo, si a alguno les sirve más de referencia, mm. que son las que, las que más apañan. Pero vamos, vienen a ser unos 200, dos, sí, 225 gramos, 250 gramos, lo que hay que echar, lo que son las dos tacitas de arroz, vamos. Perfecto, bueno, pues eh, vale. eso en cuanto a los ingredientes y, y, bueno, la elaboración nos la puedes repetir también si, si quieres, aunque era bastante sí. sencilla. Es muy sencilla, pero... muy sencilla. <risa> vale, lavamos el arroz, lo metemos bajo el grifo para que se lave con agua fría… Y ya mezclamos todos los ingredientes en una cazuela, dejamos hervir, eso sí que no se nos pegue, sobre todo, ya por algo hay que decir. Y eso, que hierva unos 25 minutos, que eso ya lo veréis. A mí la gente me suele decir, ¿y cómo sé cuándo está hecho? Yo digo, pues cuando tú ya te lo comerías, ¿no? Pues que a veces los tiempos son muy, muy relativos, depende del, del tipo de arroz y depende de todo. Pero bueno, yo creo que lo veréis fácil. Perfecto, pues eh, no tiene más misterio. Yo creo que ya cualquiera puede ponerse en su casa a, a hacerlo. <risa> Así que no nos queda más que despedirnos, Raquel. Muchísimas gracias a <risa> es que por habernos traído una nueva receta y hasta la semana que viene. Venga, Después de haber hablado sobre alternativas de acceso a la vivienda y después de haber escuchado a Raquel Marti Artu como nos explicaba su receta del arroz con leche, nosotros lo vamos a dejar aquí. Nosotros nos vamos y volvemos mañana a las ocho y media de la mañana con el boletín informativo en Euskera y a partir de las nueve con el magazine Berrión. Os dejamos con este Undisclosed Desires de Muse, del grupo Muse, eh, así que quedaos con nosotros en la sintonía de Berriozar y Riatia en el 100.8 de FMON Guzquiplaza.net. Viararte, Chincho, Akizan, etagondovisi. Ayo.